q u e va a decir de mí? La gente que me vio hacer daño desde que nací. No estoy arrepentido, yo siempre me divertí. Me olvido lo que gano, me acuerdo lo que perdí. Real G, mi padre me enseñó, y yo y no aprendí. Siempre lo hice de la manera que me gusta a mí. Siempre que me despierto, sé que en mi sueño lo vi. Tomando vino tinto y joseando a los VIP. Dame mil. Negro, yo ya no quiero de h a c i e n e a La plata es importante y más para el que no la tiene. La gato s con mis negros y en los bares con mujeres. La gente s e Me acerca y ahí campeamos los papeles. Somos j e r e s pero respeto como se debe. Vendiendo mientras j o a c o los apunta con la nueve, Por si alguno se quiere meter donde no se puede. Yo nunca tiro, pero si tiro, rompo paredes. Y ahora u s t e d e s que quieren que juegue que suba el level. Que cuente quién la baja, quién la compra, quién la mueve. Que saque, que apunte y que pegue donde mal le s duele. Pero el que afierro mata siempre por un fierro muere. Así que nada, prefiero escupir mis balas acá. Mis barras son 70 calle y 30 libertad. Los negros son los más v e r d e r o s de toda la ciudad. Por eso es que sonamos por la noche en el p e n a l Y ahora que va a decir de mí, que l e robé, que l e tiré, que siempre la vendí. Yo no me fijo en cómo hace el otro para vivir. Yo la gano a mi modo, puta, ya no e s y joña ahí. Lí allí, mi padre me enseñó, yo y no aprendí. Siempre lo hice de la manera que me gusta a mí. Siempre que me despierto, sé que en mi sueño lo vi. Tomando vino tinto y cociando a los VIP. Sigo free, fascinándome antes de dormir. Y al despertar, siempre lo vuelvo a repetir. Le pido tiempo para que lo pueda conseguir. y entonces Que me lleve para otra vida feliz. Soy、oh, s í yo soy real, hermano. No me convertí, lo aprendí en la esquina del barrio donde crecí. Por eso es todo true lo que escribo y lo que escribí. Por eso doy la vida por mi vieja y por los Pi. Por los Pi, por mis b a r d e r o s por mis b a r d e r a s por mi bandera, por la familia. Siempre he jugado e nero. なまず。